Amigas y amigos oyentes de Señal Deportiva a través de Fantástica en el 92.3 FM, tengan todos ustedes muy buenas tardes en jornada de miércoles 23 de septiembre. Con el cariño de siempre comenzamos con todas las informaciones de Rangers y el fútbol profesional. Tenemos en el inicio del programa las primeras palabras en Talca, fue presentado en conferencia de prensa hace algún rato el cuerpo técnico de origen argentino, que ayer se hizo cargo de Rangers. Háblese del entrenador de 46 años, Héctor Alfredo Almandós, su ayudante Flavio Espósito y sus preparadores físicos, Gustavo Rojas y Rodrigo Castellano. Y el primer paso era finiquitar al cuerpo técnico anterior era cosa de horas, dijimos y anoche eh, se finiquitó la relación contractual del ex entrenador Carlos Rojas Muñoz y su preparador físico Cristian Eitel, por lo tanto eh, Héctor Almandós está habilitado reglamentariamente para dirigir a Rangers este domingo frente a Iberia, al mediodía en el fiscal de Talca, y eh, viaja a Santiago eh, eh, esta tarde para eh, inscribir eh, su contrato eh, en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Ayer eh, conoció a su nuevo plantel, a contar de las 16 horas, trabajaron en Villa Alegre y hoy por la mañana también lo hicieron en esa comuna. Y este jueves está programado el ensayo futbolístico La Realidad de Juego, donde debiera ir quedando definida la oncena titular. Siempre usamos una frase bíblica, sería irresponsable juzgarlo a priori. Por los frutos los conoceréis. Los resultados cada fin de semana van a indicar si fue una buena oportunidad o mala elección por parte de la dirigencia de Rangers. Esperemos que pueda tener un paso exitoso, porque si le va bien a este cuerpo técnico, le irá bien a Rangers, que es el bien común. Y esperemos que puedan responder a la confianza Eh, del presidente Jorge Yungue y su directorio porque se trata de un entrenador que por vez primera dirige afuera de Argentina solamente lo hizo en la reserva de Vélez Sárfil y ahora tiene la responsabilidad de dirigir un equipo profesional y llega a un medio desconocido por eso digo el tiempo será el mejor testigo y hay que dejarlo trabajar eh, en esta primera etapa y será evaluado cada fin de semana por los resultados. Un breve corte y volvemos inmediatamente eh, en una larga conversación a través de conferencia de prensa eh, con el nuevo entrenador de Rangers, Héctor Alfredo Almandós. En estamos preparados para atenderlo. Y nuestra gran satisfacción es entregarle a usted una respuesta a sus necesidades. Por esto y porque tenemos todo lo que su hogar necesita.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 Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Una señal en el aire. Señal deportiva. ¡Bipo!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 Llame al 223-8540. Termocol, 2 Sur, 1791. Llegando a 11 Oriente, frente a Plaza La Loba. Llame al 223-8540. En esta conferencia de prensa hablaron el nuevo entrenador Héctor Almandós y el presidente de Rangers, Jorge Yungue. También está presente el vicepresidente Gabriel kurt. Sin más preámbulo, he aquí la carta de presentación, los primeros conceptos del flamante entrenador rojinegro, de origen argentino, 46 años, Héctor Alfredo Almandós. Bueno, buenos días para todos. Eh, primero eh, agradecerle al al presidente, a Jorge, a Martín a todo su directorio por, por brindarme esta confianza eh, para mí es una oportunidad muy linda eh, estoy muy, muy seguro del plantel que tengo estamos convencidos de lo que es Rancher estamos eh, tenemos muy claro el objetivo que, que tiene esta institución estoy muy seguro de que el mismo objetivo que tenía Carlos Rojas es el mismo objetivo que tengo yo y que es tratar de meterlo a, al Ranger en, entre las mejores cuatro para poder jugar ese playo Ese es el objetivo principal que tenemos y por el cual vengo, así que agradecerte Jorge y a vos y a todo tu directorio por, por esta oportunidad, estoy convencido de lo que de lo que tengo, de mi gran cuerpo técnico que tengo, que me, me ha quedado una persona por un temita personal más que nada, que es una persona que también trabaja con nosotros en la edición de, de video. Estoy está trabajando desde Argentina y, y, bueno, la verdad que tengo un grupo amplio, un grupo que que me conocen bien, que ha puesto siempre a ganador, que no me gusta quedarme a medias agua y que estamos preparando este plantel para poder jugar, como se lo dije a los muchachos, y se lo sigo insistiendo día a día con este segundo entrenamiento que, que me brindé con ellos con todo mi cuerpo técnico, con la exigencia de, de saber de que el domingo enfrentamos la primer final. Tenemos nueve finales y las tenemos que tomar de esa manera, como una final. Por eso que lo estamos preparando con, con una intensidad y con, y con un ritmo impresionante. Y la verdad que me viene el entrenamiento con, con mucha alegría porque lo veo que están en el aire, que están enchufadísimo y... Y eso es lo que realmente quiero. A mí me gusta mucho la seriedad, me gusta mucho mucho trabajo. Trabajar en la metodología de trabajo con todo este cuerpo técnico que tengo. Eh, en, en, en saber cómo juega el rival, en tra tratar de trabajar sobre el rival. Pero siempre para mí lo más importante va a ser mi equipo. Siempre miro, analizo al rival como le dije. Pero lo más importante es lo que haga mi equipo dentro de la cancha. Y lo que no tengo duda, obviamente que es difícil poder asegurar un resultado pero sí que se te van a tirar de cabeza eh, y que van a dejar la vida por esta camiseta. Eso es lo que se lo prometió al presidente y se lo y se lo pedí y se lo vamos a exigir a los jugadores. Y la verdad que no tengo ninguna duda que, que lo van a hacer así y nos estamos preparando, como le dije. El domingo tenemos la primera final. Primeros conceptos, palabras de Héctor Alman 2 como entrenador de Rangers. ¿Se le acabó el gas? No se complique, distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós, 3 Norte entre 6 y 7 Oriente, reparto a domicilio gratis, eficiencia, rapidez y puntualidad en la entrega, atención de lunes a sábado. Distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós haga su pedido y rápidamente llegará su gas al domicilio, marcando los fonos 222-2073 y 223-1555. Coma rico, coma sano, el rey de las costillitas le ofrece pollo, cerdo y pavo. y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 Deportiva Deportes. Continuamos y estamos eh, ordenando el diálogo con, con el flamante entrenador de Rangers después viene una serie de preguntas donde le hicimos ver el sentir de la hinchada hace años que no vemos en Talca un equipo que convierta al fiscal de Talca en un reducto invencible, inexpugnable para las visitas como en los tiempos de Hugo Solís cuando fue campeón de la segunda edición el año eh, 88 y 93, como el Rangers de Raúl Toro en la en el apertura del 97, campeón de la segunda edición equipo que el hincha iba al estadio con la seguridad que iba a ganar y hace rato que no se ve aquello, por eso le consultamos si eh, asume riesgos, si le gusta buscar el arco contrario, eh, el fútbol que le agrada al hincha rangerino Para los que no tuvieron la oportunidad de integrarse eh, desde el comienzo a la sintonía, vamos nuevamente con todo el diálogo, aproximadamente 20 o 25 minutos, con Héctor Alfredo Almandós. Bueno, buenos días para todos. Eh, primero... Eh...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 ...que me saque de, de, de un equilibrio de lo que es el fútbol... Eh, ...tengo dos o sistemas en mi cabeza... ...hoy ya estuvimos viendo algunas funciones... ...algunos trabajos específicos... ...por la tarde vamos a, a, a trabajar nuevamente... ...pero lo vamos a hacer a nivel... Eh, ...viendo videos... Eh, ...viendo a, a, a, a Iberia... ...analizando bien el rival... ...y bueno, ahí iré viendo el mejor funcionamiento... ...vamos a tratar de tener dos sistemas y lo vamos a implementar hoy en la charla técnica que vamos a tener con todo el plantel mañana en el campo vamos a hacer fútbol y ahí tomaremos la decisión iremos bien para tratar de poner el mejor sistema el domingo pero lo más importante es que, que los jugadores están muy bien predispuestos con muchísimas ganas y saben de que bueno que la única verdad es tratar de, de prepararse al 100% ¿Qué sabía de Rangri me motivó que a asumir la banca del fútbol? Eh, hace rato que, que esta es la segunda vez que tuve la chance de, de haber hablado, en la otra han elegido, en este caso, a, a Fernando Gamboa, que es un amigo, un chico al cual hemos jugado juntos con Fernando, y bueno, no se dio en ese momento, y es como que me quedó algo eh, dentro mío, siempre cuando tengo la, la posibilidad o, o, o me pre o, o tuve charlas eh, en ese momento como para tratar de, de venir, y me quedó... El, Esa, esa espinita, y bueno, ahora cuando me he juntado con, con Jorge y con, con Martín, eh, la verdad que me entusiasmé mucho, creo que Ranch es un equipo que por circunstancias del fútbol está donde no tiene que estar, estoy muy muy seguro de que tiene que estar en, en la primera división, y bueno, un equipo con, con mucha historia, con muchos años, al cual tenemos que tratar de apuntalar eh, a ir bien, bien arriba, y a mí los, los los compromisos, estas esta, esta dificultades, este momento de agarrar el equipo con alguna fecha jugado, no es lo ideal, no es lo mejor, pero no me asustan. Estoy convencido de, del grupo de trabajo que tengo y, y lo vamos a preparar para que estén bien enchufaditos. ¿Cómo bueno. se produce el acercamiento con la dirigencia Rangers? Eh, con mi representante, mi representante se llama Cristian Bragarni, y bueno, él se puso en contacto, él es el que me maneja a mí y a mi a cuerpo técnico, y él se puso en contacto con, con Jorge, con Martín, y bueno, ahí empezamos un par de reuniones. Primero arrancó con él y, y bueno, discutimos dos, dos oportunidades que nos juntamos, una sola y otra con todo mi cuerpo técnico, y bueno, ahí explicamos todo. Eso, eso disculpe que te interrumpa, eso es importante aclararlo. Cristian es un tremendo representante en Argentina, de los mejores, y por eso que nos acercamos a él. Eh, vamos de anécdota, aclarar que la familia viene y no tiene nada que ver ...con esta contratación, como han salido por ahí en algunos medios... ...sino que el acercamiento se produce a través de ese representante. Señor Armando, eh, el desafío usted sabe que es grande. Eh, eh, Carlos Roca se planteó la necesidad de subir a la primera división del fútbol chileno. Usted en estos días vio este plantel. Eh, me imagino que en prematuro podían analizar a cada uno de ellos. Eh, la ubicación está bien en la tabla de colocaciones. Me imagino que eso lo ha pensado junto al cuerpo técnico de sacar esto adelante. A mí me gusta los de desafíos. A mí me gustan las cosas... Eh, difíciles y toda mi vida aposté a ganar eh, seguramente fui un jugador de fútbol uno más del montón pero con una personalidad bastante importante que siempre me llevó a lograr lo que logré nadie me regaló nada y creo mucho en este grupo ya en estos dos entrenamientos y con todos los partidos que ya lo he visto porque vi varios partidos del equipo eh, creo que estoy convencidísimo de que tenemos un plantel como para pelear no tengo ninguna duda porque creo que hay buen material, hay muchas ganas, hay mucha personalidad. Eh, simplemente el fútbol a veces tiene estas cosas, y bueno, Carlos ha traído jugadores que, que conoce muy bien él y que desgraciadamente no, no, no, no, no es que no funcionaron tampoco, que quede claro, ha hecho un trabajo muy bueno, pero bueno, esto es fútbol y, y a veces desgraciadamente las cosas no se dan, y a cualquiera le pasa, eh, al que tiene mucha experiencia y al que no lo tiene. El desafío mío está muy claro. Yo quiero verlo al Ranger y vine para apostarlo a llevarlo a primera división. El mismo objetivo que tenía Carlos roja el mismo obje objetivo tengo yo. ¿Ese es el mensaje? Exacto. ¿Para llegar a la primera división es el mensaje a la gente? Ese es el mensaje. Yo vengo con el mismo objetivo que tiene esta dirigencia y que apostó a este plantel. Entonces nosotros no podemos bajarnos de ese objetivo. Uno tiene que siempre apostar a ganar. Y yo apuesto que esta ciudad tiene que estar enchufada, metida... Y en esta nueva historia, en este nuevo camino, hay que estar más juntos que nunca con el grupo. Más juntos, tienen que acompañar mucho más el hincha. Como lo dije en un principio, y sabe el plantel, el domingo, este equipo y nosotros nos jugamos una final. Entonces necesitamos el apoyo de la gente. Este grupo necesita tener confianza y necesita el aliento de la gente. Porque todos juntos lo vamos a meter a donde se merece. El Rancho. Esto le... Eh, hablar un poco de su trayectoria como entrenador Y lo segundo ¿Se define autoritario, democrático? ¿Qué, qué metodología de entrenamiento le gusta aplicar? ¿Qué, qué exige un jugador? Mucha intensidad en el día a día En cada entrenamiento que hagamos eh, Lo que quiero es eso que Presionar bien arriba que, que mis primeros defensores sean los delanteros Que sea un equipo solidario Un equipo que, que tenga carácter que tenga hambre, que tenga deseo de ganar y que sobre todas las cosas tenga un objetivo claro y el objetivo claro es juegue quien juegue del grupo, juegue quien juegue del plantel, estén todos bien predispuestos para estar yo no me caso con nadie, tengo autoridad pero me gusta llegar mucho al jugador y tengo muy buen diálogo con los jugadores y en el día a día y si tiene que ser extra al día de entrenamiento, me juntaré hablaré y bueno, es una virtud que tiene este cuerpo técnico, somos un cuerpo técnico joven, que, que nos gusta mucho el hablar, el preparar al jugador, el motivarlo, el enchufarlo y que le demos todas las herramientas necesarias para poder eh, sentirse importante. El jugador hoy de Rancho tiene que sentirse muy importante y tiene que sentirse el mejor. Y esa es ese es el trabajo que, que, que vamos a implementar. ¿Y en su trayectoria como entrenador? Mi trayectoria es... Eh, tuve seis años en Vélez Arfin tuve cuatro años en la era Gareca, Ricardo, eh, como entrenador de la tercera y cuarta división de Boles Arfi, y bueno, después eh, salió la oportunidad y dirigimos la primera división con, con el Turu Flores, estábamos ahí prácticamente juntos los dos, y de ahí tuvimos un año bastante bueno, con una transición por un tema de, de que tuvimos que eh, subir muchos chicos, muchos jóvenes, y después de ahí, bueno, Eh, más allá de ese año nos hemos ido eh, Tuvimos en Defensa y Justicia eh, Fueron 4 o 5 meses donde las cosas no salieron del todo bien Pero bueno, eh, lo más importante es la experiencia que tuvimos Y bueno, nada más Ahora ya en ese momento era ayudante de él eh, Me sentía, porque es un amigo de la vida Me sentía acompañado eh, más allá... De, de, de un ayudante era, era como otro técnico más a lado de él pero bueno, hoy es este es mi cuerpo técnico eh, estoy muy confiado, muy seguro de lo que quiero eh, y bueno, hoy arrancamos esta, esta experiencia que para mí es es un desafío muy importante en mi vida Señor Armando, nos saber también si la relación con la prensa Puerta Aguierta, los entrenamientos de quienes hacemos deporte los que seguimos arranquen a todas partes del país la autocrítica también cuando el equipo cuando te van siempre, siempre voy a dar la cara siempre voy a ser el responsable yo y siempre voy a dar la cara y siempre me van a encontrar, cuando me busquen me van a encontrar cuando se gane cuando no se gane después veremos porque todavía no, no ganamos el pensamiento siempre es positivo y 100% entonces eh, me van a tener siempre, en eso quédense tranquilo y, y voy a estar a disposición de ustedes cuando cuando me necesiten hace muchos años que el fiscal de Talca no se constituye en un reducto invencible, inexpugnable a, ¿al hincha de Rangers le gusta una propuesta de buscar el arco contrario, eh, de arriesgar, ¿usted podría satisfacer eh, esa, esa necesidad de dicha? Eh, ¿Le Seguro. gusta asumir riesgos? Siempre, es la idea. Pero en el fútbol hay una palabra que para mí es la más importante, es equilibrio, y la más difícil, creo yo. Pero sí, por ahí no sé, vamos a ir viendo, vamos a ir buscándole la mejor forma táctica al sistema y a los jugadores, pero lo más importante es que me gusta crear muchas situaciones de gol. Eh, me gusta una tenencia justa y necesaria, no demasiada, pero que sea un fútbol de crear situaciones y de quedar bien parado atrás y de cuidar el cero miarco. Creo que es una virtud, es una de las cosas que hoy hablé con la defensa, con el medio y, y bueno, y fuimos trabajando un objetivo que es tratar de tener el cero pero la idea es apuntar y llegar cuanto más gente en, en el arco rival, esa es la idea y hacer fuerte a la localidad seguro, eso es fundamental por eso que necesito que, que la gente de, de talca tenga tenga ese ese desafío nuevo este camino nuevo nos apoye en este camino todos me convencen y todos me dicen que tiene una gran hinchada, que, que es muy seguidora y bueno, hoy estoy acá con con todos ustedes para para bueno para pedirles que apoyen y que vengan todos los que puedan venir es un horario, bueno, por ahí no es el ideal, pero bueno me gustaría ver muchísima gente para que los jugadores le puedan eh, rendir un, un triunfo Héctor, bienvenido junto a su cuerpo técnico Aní Anímicamente, ¿cómo encontró el plantel? y lo otro, ¿qué conocimiento tenía respecto a Ranges? que tiene un equipo con historia y que necesita la máxima categoría en cuanto también a nombres de jugadores, si tenía conocimiento. Sí, sí, algunos iba viendo, fui, fui analizando desde que empezó a aparecer esta esta oportunidad, no es que realmente no tengo por qué mentirle, ni que, que ha sido un seguimiento, pero soy una persona que miro mucho fútbol, que miro de, de todas partes, y, y Ranger está, está muy bien visto, en mi país, por ejemplo, en Argentina, un país, como ustedes saben, terriblemente futbolero, es un equipo que se lo respeta, un equipo que, que bueno, que está siempre ahí, que, que bueno, que en primera división, y que bueno, y hoy como les dije, lo que les pasó, pero eh, lo más importante es que sabemos dónde tiene que estar rayo y dónde merece estar. Entonces necesitamos trabajar en conjunto la parte directiva, cuerpo técnico, jugadores e hinchas. Para mí son las cuatro patas más importantes para tratar de, de, de, de, de entender de que tenemos que estar los cuatro bien unidos. Si estamos los cuatro bien unidos y tiramos todo para adelante, yo creo que tenemos mucha chance de de, de poder cumplir ese, ese sueño que tenemos todos. Y después, sobre lo otro, creo que tiene el equipo jerarquía, no quiero mirar para atrás, yo miro para adelante. Y mi, mi, mi cuerpo técnico y yo arrancamos ayer, y bueno, ayer y hoy ya tuvimos un plantel donde hay una predisposición excelente, donde estoy contentísimo, donde estamos, la verdad que veníamos hablando recién en el camino, eh, que hay una concentración, que hay unas ganas, que, que bueno se van a adaptar rápidamente, porque acá no hay tiempo, rápidamente lo que realmente quiero. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay en todo el escenario. ¿Cómo se toma también el tema de que, no sé, en algún momento en que las cosas no se estén dando, las primeras críticas que puedan surgir es el tema de la falta de experiencia como un técnico titular? No sé cómo lo ha hecho en sentido. No no no, no, no, no, no, no tengo dudas de eso. Estoy convencidísimo. Tengo muy claro en mi cabeza lo que hay que hacer, lo que hay que transmitir, lo que es hablar con los jugadores. He tenido una escuela muy buena, como creo que uno de los mejores equipos del mundo, como es Belé Sarfin. Me he criado ahí como jugador de fútbol y me he criado como entrenador también. Así que he tenido grandes maestros, grandes entrenadores que me ha dejado me han dejado eh, cosas muy importantes, que tomo cosas de, de muchos de ellos, algunas específicas de dos o tres pero después ya pasa por uno. Creo que la personalidad, la cual no me falta, ni me hace dudar en ningún cambio, eh, en ningún sistema, ni nada por el estilo, así que estoy muy convencido y que estoy muy preparado para afrontar este desafío. Eh, en relación a la, a la continuación de la pregunta de, de colega, ¿puede ser una oportunidad para usted, como un gran despegue? Digamos, no, no, no, no, lo tomo, no lo tomo como una oportunidad, como como algo de a ver que quede claro como algo para mi currículum, no, no, no, yo vengo acá con un objetivo y no no no me puse en la cabeza que no, que por ahí vamos a ver a ver qué pasa, no, no. mi objetivo está muy claro, mi objetivo es el objetivo que tiene hoy Ranger, la directiva y los jugadores y los hinchas, que es subir nuevamente a primera división y yo afronto este desafío de la misma manera. ¿Cómo puede lograr rápidamente el convencimiento del jugador? estar encima el 100% como lo estamos con, con mi cuerpo técnico. Desde ayer y hoy hemos entrenado con, con una intensidad y con una gana que íbamos a hacer un doble turno hoy, pero pero bueno, creo que hemos trabajado tan arriba con las cargas que queremos tratar eh, en este momento de, de, de ir llevándolo y, y bueno y, y más vale trabajar con la edición de, de video, con, con, con, con los sistemas de pizarra tácticamente que algunos movimientos previos a la práctica de fútbol mañana quiero hacer. Así que me pareció que era que a lo mejor, lo charlamos con mi cuerpo técnico y, y hemos decidido eso. Pero sobre todo es hablar mucho y estar muy encima. Tuve muchas charlas con ellos y estoy convencido de que cada día que pasa que, que no me equivoqué a, a, donde, a donde estoy hoy. ¿A nosotros el mensaje no te alcanza el manejar, el tal que ir a Vialere? me preocupa ¿No te alcanza el manejar? Hay que adaptarse, hay que adaptarse. Uno tiene que tener la mejor predisposición tiene que estar eh, convencido de que se dio de esta manera, que creo que es un orgullo también a la ciudad que se pueda jugar en este campo eh, de juego y que bueno y que utilicen el predio de Rancho también. Y bueno, eh, son cosas que bueno, uno si sí puede ayudar. Eh, bienvenido sea. Los jugadores están muy bien predispuestos. Y bueno, eso es lo más lo más importante. Presidente, ¿por cuánto tiempo llega el Serrano 2 y va a haber... ¿Va a ser continuo se va a haber una especie de revisión entre medio al final del el campeonato? El contrato de Héctor es, es hasta fin de temporada, el... hasta hasta mayo. Eh, él, como lo señala, cuenta con todo nuestro apoyo. No tenemos duda alguna que nos va a ir bien. Y creo que al poco andar ya vamos a estar pensando en, en su renovación. Y, y creemos en, en, en un trabajo a, a largo plazo y no corto plazo. Eh, en caso contrario, él no estaría sentado aquí, ya que cuenta absolutamente con toda nuestra confianza. ¿Ya, ya hubo, eh, se desligó completamente al entrenador anterior, a Carlos Rojas? Sí, sí, eh, ya se hizo el finiquito Carlos Rojas, Carlos Rojas salió por la puerta ancha, eh, se ha especulado unas cantidades de plata siderales, Él se portó como un caballero y le deseo la mejor de la suerte. La pregunta, ¿le molesta sobre el tema de la vinculación con los hermanos Pini? Lo que habló usted anteriormente sin que nadie le es que, es que cuando la gente falta la verdad, molesta. Y eso molesta absolutamente. Yo no tengo nada en contra de los Pini. Eh, considero que son excelentes personas. Pero decir que este cuerpo técnico está por intermedio de ellos es faltar a la verdad. Y por eso que lo aplato que digo se le plantea a este cuerpo técnico? El mismo que el señalan ellos, que eh, nosotros buscamos el ascenso y a eso vinieron y estamos convencidos que lo vamos a lograr. Pero, eh, antes, eh, Héctor, no sé si puedes presentar a tu cuerpo técnico para conocerlo. Cómo no, me parece muy bien también. Bueno, acá a mi izquierda dice es, eh, Flavio Espósito, mi ayudante de campo, mi persona de confianza. Mi persona la cual hace muchos años que, que venimos trabajando juntos. Y, y bueno, es una persona de fierro porque está al 100% también como yo. Gustavo Roja, que es el, el profe al cual también ha trabajado varios años conmigo, me conoce muy bien. Y bueno, hemos agregado ahora a mi cuerpo técnico a Rodrigo Castellano, al cual no he trabajado con él. Hemos hecho algunas cosas eh, de fútbol juntos. Pero bueno como es una persona la cual de muchísima confianza de, de gustavo eh, y como su hermano prácticamente bueno lo hemos incorporado y bueno me ha quedado como le dije raúl eh, un chico al cual en algún momento no tengo duda de que lo voy a tener acá que lo vamos a tener acá trabajando con nosotros porque es una persona muy importante pero que bueno hoy por un tema personal no puede estar Eh, pero bueno, sigue trabajando al 100% conmigo ¿Quién dentro del técnico es el, el estadístico? Exacto, es el lo maneja él, él nos manda todo el material igual que Rodrigo trabajos de entrenamiento, lo cual por momento vamos a ir firmando vamos a ir viendo vamos a dejar pasar esta semana la otra semana, y iremos trabajando un poquito con eso, y dejarle de llegado al azar, lo menos posible, y trabajar mucho en el campo, esa es mi manera de de, de presentarme una manera de, de tener muchas ganas mucho temperamento y, y lo primero fue que le dije a los jugadores que el domingo a las 12 del mediodía tenemos nuestra primer final y tenemos que prepararnos para eso Esta fue la carta de presentación del nuevo cuerpo técnico de Rangers todos de origen argentino el entrenador Héctor Alfredo Almandós de 46 años su ayudante de cancha, Flavio Espósito, y los dos preparadores físicos, Gustavo Rojas y Rodrigo Castellano. Repito la frase bíblica, por los frutos, por las obras, os conoceréis. El tiempo será el mejor testigo y todo el trabajo que se puede hacer eh, durante la semana con una buena y moderna metodología pasará por el resultado del día adoptado, mandan y el examen se rinde cada fin de semana. Por el bien de Rangers, esperemos que haya sido una buena elección y el tiempo dirá. de En todo caso, como programa señal deportiva, le deseamos eh, al nuevo cuerpo técnico éxito en su gestión, porque el y eh, sus eh, satisfacciones, alegrías, los buenos resultados serán eh, el bien para Rangers y para toda una ciudad que hay detrás. Y su fracaso es todo lo contrario, eh, significaría eh, una pena, eh, un desencanto, un malestar generalizado por parte de la exigente autoridad hinchada Por eso esperemos que las cosas puedan darse de manera positiva en este paso por Rangers. Es su primera experiencia fuera de Argentina para Héctor Alman 2. Juzgarlo a priori sería irresponsable. Pueden haber dudas de muchas personas, pero sería eh, una irresponsabilidad importante eh, estar eh, eh, juzgando anticipadamente lo que pueda significar el paso de este entrenador en Rangers. Por eso digo, los resultados mandan y démosle tiempo al tiempo. 14 horas, 24 minutos. Un alto comercial con nuestros auspiciadores y continuamos con Señal Deportiva en esta edición de miércoles.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 Sabemos atenderlo como atiende Timacén. Usted para nosotros es importante.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 Inmobiliaria Independencia, 25 años construyendo los sueños de los maulinos. Inmobiliaria Independencia, tu casa, tu independencia. Una señal del aire. Señal deportiva. Deportes. Durante 10 continuamos con señal deportiva 14 horas 27 minutos queremos recoger opiniones también de los futbolistas uno de ellos el argentino Mariano Gabriel Celasco, eh, muy buenas tardes buenas tardes, que tal bien, Mariano, eh, van dos entrenamientos y cuál es su primera impresión de este nuevo cuerpo técnico, en pocos minutos el jugador le saca una radiografía a su jefe eh bien, bien, se ve un cuerpo técnico que viene con muchas ganas, con, con obviamente con ganas de triunfar, y, y bueno, y, y obviamente que tiene un plantel que, que también tiene ganas de, de salir adelante, entonces eh, eso si sí va de la mano, eh, yo creo que, que a poquito vamos a ir haciendo las cosas bien, vamos a ir asimilando lo que quiere el profe de la mejor manera, y Y, bueno, y obviamente que, que con muchas ganas todo se puede lograr. A grandes rasgos, ¿en qué consistió la primera conversación? Eh, no, no, fue más que nada de presentación. Obviamente que él nos comunicó cómo le gustaba trabajar, eh, que hizo sentir eso también en, lo, en los entrenamientos, con un entrenamientos eh, intensos y, y, y, bueno, y... Y lo mismo digo, eh, lo, los jugadores también lo hemos asimilado bastante bien. Eh, así que obviamente que estamos estamos contentos, estamos con ganas de, de que nos vaya a todos bien. ¿Qué tipo de trabajo se ha realizado en estas primeras dos prácticas? Eh, no, de todo un poco. Hicimos eh, eh, presión, este, hicimos... Eh, centro, hasta el momento el fútbol no hizo lo más probable que lo haga mañana, pero, pero se hizo de, de todo un poco y siempre eh, eh, tratando obviamente de que la intensidad sea, sea mayor. En este nuevo proceso todos los jugadores parten de cero y con las mismas posibilidades. Sí, yo creo que sí, siempre. Eh, el fútbol es eh, es así, el que se duerme en las laureles obviamente siempre tiene uno o dos jugadores atrás que, que le van a estar metiendo presión eh, así que consciente de que, de que uno tiene que estar bien, que uno tiene que rendir dentro de la cancha como para, para estar siempre teniendo en cuenta Mariano Celasco en Señal Deportiva, para usted ¿es novedoso trabajar con dos preparadores físicos? Eh no, no no no bueno en argentina yo tuve llegué a tener hasta un eh, un cuerpo técnico de, de siete personas prácticamente eh, sé, sé lo que son los, los argentinos que, que son muy dedicados a esto este, muy preocupado de, de, de la de la procesión y, y bueno y obviamente que, que quieran traer la, la mayor cantidad posible de de, de cuerpo técnico porque obviamente mientras más somos esto va, va a ser mejor, así que así que bien, sí sí lo había había trabajado en su momento, bueno, antes de venir acá a Chile eh, con, con varios eh, en el cuerpo técnico. ¿Qué antecedente manejaba de Héctor Almanzós? Eh como jugador nomás. Eh sí sí le he seguido porque bueno, yo soy de La Plata y Él, él jugó en su momento también en Estudiante de La Plata, donde yo lo veía, iba al estadio a verlo jugar, pero eh, lo, lo que yo tengo obviamente es una referencia de lo que fue él como como jugador, un jugador en de, de, de, defensa central de aguerrido, este, obviamente con muchas ganas, y, y, y, bueno, y eso es lo que él, él demuestra también siendo técnico, él, él hacía triunfado como jugador de fútbol, Y obviamente que nos quiere eh, enseñar que así se juega de esa manera y, y esa es la, la actitud que tiene él este, a la hora de, di, de dirigirnos. En la primera charla, ¿qué les dijo? ¿Cómo le gusta que jueguen sus equipos? Eh, no, nos no habló mucho del, del tema del, de, de la presión, del tema de de este jugar todos los partidos como, como si fuesen finales. Eh, entonces uno de a poquito Tiene que ir este asimilando Que, que desde el minuto cero hasta el minuto 90 Uno no puede bajar los brazos y, y obviamente Jugársela con todo nomás ¿Tiene carácter? Sí Sí, sí, sí sí, sí este Es una persona como dije este, Lo más probable que con el carácter que él que él jugaba en su tiempo, obviamente como director técnico también eh, quiere inculcarnos ese, ese estilo de juego. Eh, así que sí, cada uno, cada técnico tiene su carácter. Obviamente hay técnicos que son eh, por ahí menos eh, motivacional, pero más técnico, más táctico. Y bueno, hay, hay técnico y técnico. Lo importante es que nosotros como jugadores... Eh, Eh, podamos asimilar rápido lo que quiere el, el, el profe y, y ir todo de la mano, obviamente, como para para que, que triunfemos. Eh, es importante que el jugador le crea al, al técnico porque así nos va a ir eh, a, a todos bien. Mariano, y para quien entienda mejor el hincha, eh, al venir con dos preparadores físicos, ¿cómo se distribuyen eh, los trabajos estos profesionales? Eh, no, obviamente que tiene una eh, una semana ya planificada. Eh, que hay trabajos que se hacen, prácticamente están los dos. Eh, nosotros hacemos por ahí muchos trabajos que, que hay distintos grupos y un preparador físico está en uno, otro está en otro mirando, otro está el profe. Eh, hay veces que uno hace la entrada en calor, hay otras veces que la hace otro. Eh, se van como turnando, todos tienen la misma este autoridad como para, para hacer los trabajos eh, y obviamente el que el que no está trabajando en esos momentos está haciendo está ayudando haciendo otras cosas está preparando eh, el, el trabajo siguiente y así se van se van turnando cree que en pocos días el plantel puede asimilar una forma de juego un, un sello una propuesta futbolística o en el debut eh, prima eh, mayoritariamente el aspecto psicológico motivacional no, yo creo que las dos cosas. Las dos cosas. También eh eh uno como jugador de fútbol ha tenido muchos técnicos y de todo ha aprendido un poco, entonces de todo ha sacado buenas cosas. Eh he tenido técnicos que son más tranquilos, he tenido técnicos que son mucho más motivacionales, entonces uno sabe y trata de asimilar la, las cosas lo antes posible. Eh si bien los los trabajos puede que, que cambien un poco a la hora de, de la intensidad, pero pero todos sabemos que este igual es igual el fútbol y, y, y al fútbol se juega con, con la pelota, podemos tener otro, otro tipo de, de motivación o, o distintas cosas, pero nosotros sabemos que, que al fútbol tenemos que jugar igual y tenemos que, obviamente, que, que queda en cada uno a la hora de, de, de decidir una cosa dentro de la cancha. Así que... Eh, Somos nosotros los que realmente tenemos los que, que, que cambiar la cara y, y bueno ahí este es un este, es un buen desafío poder empezar desde desde ahora ya eh, o sea que quedan creo que nueve partidos y y obviamente hay que pelear hasta el final nomás y más allá del trabajo semanal al entrenador se le mide por el resultado del fin de semana sí el fútbol es así. El fútbol es así, no, no hay equipo que, que juegue bien y, y, y pierda todos los partidos sin embargo se, se banca un técnico, eh, esto es más, más que caro. Eh, hay, hay veces que, que venís con una raca buena y sin embargo por ahí hasta no jugaste bien y, y terminaste ganando los partidos y prácticamente te tienen como que sos un fenómeno. Entonces los resultados siempre van de la mano a, a todo lo que hace uno en la semana mariano desde su llegada a chile había trabajado con entrenadores extranjeros eh, sí, sí estuve con, con germán coreia en, en lota ya yeah. y eh, qué diferencias existen entre un entrenador chileno y argentino eh, la verdad Dar opinión de esas cosas es difícil, yo soy jugador, eh, sé que por ahí el fútbol se vive de una manera un poco distinta a lo que es en Argentina, yo siempre digo que el mismo argentino a veces eh, vive de, tiene otra pasión a, a, al fútbol, eh. allá en Argentina tenés prácticamente fútbol toda la semana, eh, és la tele y en los canales de ahí te tiene fútbol desde desde lunes a domingo tenés y, y mientras acá acá el, el fútbol no no salvo que tengas un, un canal de fútbol prácticamente no no se ve mucho más el fútbol de allá se vive se eh, la gente habla toda la semana de, de fútbol y, y puede ser que esa pasión eh, se traslade mucho al a la cancha con, lo, con los jugadores, pero más allá de eso, de lo que es un técnico u otro, he tenido técnicos también como como del Solar, que también es un tipo que es muy este eh, temperamental para sus cosas, eh, es muy eh, también muy apasionado, es un tipo que, que ve el rival y todo eso, entonces de por ahí de hablar de un argentino, un chileno, no sé, te podría decir solamente más que nada del el tema de la pasión que tiene entre uno y otro de ver la, las cosas. Y lo último, en otro plano de la información, ¿cómo analiza a Iberia? Eh, ¿Cómo se imagina el partido de este domingo? Como digo siempre, los partidos hay que jugarlo eh, no Para nosotros no hay rival fácil y si lo hay no tenemos que demostrar tampoco nada. Sí. Eh, eh si si nosotros el, el domingo nos enfrentamos con un rival que que sea fácil o difícil nosotros tenemos que jugar de la misma manera nosotros si si podemos hacer mil goles hacemos mil goles y si no alcanza con uno tenemos que hacer uno nomás eh es así hoy analizarlo los equipos es muy difícil eh, equipos que están peleando abajo terminan goleando a los equipos que están arriba no por eso mismo nosotros tenemos que ser conscientes que todos los partidos los tenemos que jugar de la misma manera, sin importar el rival que nos toque eh, Mariano, el jugador le saca rápidamente la radiografía a, a su a su entrenador eh, eh, ya eh, han tenido dos prácticas eh, eh, ayer fue la presentación, la primera charla eh, ¿qué tipo de jefe encontraron? eh no, es un técnico, como, como dice es un técnico que es muy pasional, que, que obviamente eh, vive mucho del fútbol. Eh, hoy en la tarde sí, eh, este, vamos a ver eh, videos, eh, vamos a tener otras cosas, nos va a hablar sobre cómo quiere que juguemos. Entonces es un tipo que es muy dedicado a esta profesión. Eh, eh, eso igual da, da mucho gusto al tema de, de, de poder encontrar una persona así porque es una persona que es muy que está pendiente de, de, de cada detalle del jugador de lo que pueda sacar provecho de ante algún rival entonces eso igual te, te motiva mucho al saber que, que gente tan dedicada eh, eh, te pueda te pueda ayudar obviamente eh, dentro y también obviamente fuera de la cancha Se me queda en el tintero una consulta futbolística. Usted lo hemos conocido como eh, lateral, se desempeña por por ambos sectores. Eh, después de la partida de Caviona Cobresal, si en algún instante se le utilizara, se adaptaría alguna vez Juan Uvilla le, le hizo ocupar esa función el año 2009. Eh, ¿cómo se sintió? Eh ha pasado tiempo eh, la verdad uno siempre prefiere jugar en su puesto eh. a mí me gusta como lateral que soy me gusta más eh, marcar, recuperar pelota, entonces la función del lateral es primero, primero defender después atacar, entonces yo prácticamente cada cada vez que yo cumplo la función de, de lateral, eh, en cada mano a mano que yo gano, yo me termino este, eh, inclando el techo O sea, eh, me, me da más más motivación que a la vez estar en, en el medio y ser un poco más desordenado, donde por ahí en el medio no te encaran tanto en un mano a mano. Eh, uno, uno termina por ahí perdiendo un poco más... Eh, Eh, ese tema de, de la marca de la fricción, porque en el medio hay veces que, y, que los jugadores no te encaran y, y dan pase a los costados, mientras que el mano a mano por fuera prácticamente está casi todo el partido pero si son opciones yo he jugado hasta de lateral de, de volante por izquierda, en Argentina hasta, eh, he jugado hasta de enganche si un técnico te necesita y uno ve que que puede ser este bien para el, para el equipo, eh, uno siempre está eh, con la, con los brazos abiertos para cualquier eh, cosa que, que uno pueda sumar en el, en el grupo. Mariano, gentil por dialogar con Señal Deportiva y esperemos que vengan tiempos mejores para Rangers y pueda ubicarse en el lugar eh, donde debe estar animando el torneo de la primera B y, ¿Peleando el ascenso a, a, a la otra división? Bueno, eh, Dios quiera que, que sí, que se dé pronto. Y bueno, como, como se dice, hoy tenemos el fin de semana. es un, Empieza un camino de, de, de varias finales y, y obviamente que la tenemos que ganar como sea. Buenas tardes. Buenas tardes. M Mariano Gabriel Celasco, en diálogo con Señal Deportiva. Los resultados mandarán e indicarán si fue una buena o mala elección la del nuevo entrenador de Rangers, Héctor Alfredo Almandós. Por el bien del club, esperemos que su paso sea exitoso en esta en esta tierra tan futbolizada donde viene un club centenario, está entre los cuatro más antiguos del fútbol chileno.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 que sabemos atenderlo como atiende Timacén. Usted para nosotros es importante.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 Faltava el pan A veces faltava cantó con señal deportiva y también queremos saber impresiones de los canteranos, jugadores que ya eh, eh, suman partidos en el equipo adulto de Rangers el hombre de barros negros Mauricio Iturra muy buenas tardes hola, muy buenas tardes José, ¿cómo estás? bien, Mauricio eh, en estos primeros dos entrenamientos ¿qué tipo de, encont de entrenador eh, encontraron? ...características que usted pudiera dar a conocer? Eh, bueno, en estos dos días que llevamos con el profe... Eh, ...un entrenador ganador... Eh, ...agresivo... Eh, ...que le gusta presionar mucho y... ...que a la vez el equipo juegue súper bien, entonces... ...un entrenador con mucha actitud y... ...y con ganas de, con ganas de ganar siempre. ¿Y en qué consistió la primera charla... ¿Con el plantel? No, ahí en la presentación de él y, y nos dijo lo, lo que quería él, su idea su idea de jugar así que eso más que nada ¿Cuál es su idea de jugar? Como le he dicho mucha presión, presionar al, al rival, buscar su error eh, ser agresivo en todo momento y, y obviamente hacer goles Mañana en la práctica de fútbol, ¿ha dado señales de cuál podría ser la oncena para enfrentar a Iberia? Sí, mañana hacemos fútbol, eh, no, eh, hoy hicimos un trabajo de defensivo y hay paró la defensa, pero no no está nada dicho todavía. y ¿Es una eh, motivación especial para los jugadores? ¿Todos parten de cero con las mismas posibilidades? Sí, obviamente, eh, hay muchas más competencias... Así que ahora todos tenemos que empezar de cero, esforzarnos para poder ganar un puesto. Mauricio, ¿es primera vez que estando en el equipo adulto tiene un técnico extranjero? Sí, sí, primera vez que me dirige un técnico argentino, así que ojalá aprender cosas buenas de él y, y que nos vaya súper bien. ¿Y qué los diferencia de los entrenadores chilenos? Eh, para mí es la mentalidad de ellos. Una, una mentalidad diferente que que obviamente nos convence a todos, a mí por lo, por lo menos me convence y me gusta mucho. ¿Y es novedoso tener a dos preparadores físicos en el cuerpo técnico? Sí, eh, yo tampoco tuve esa oportunidad, así que la primera vez que veo que hay dos PF, pero bien, bien, eh, trabajan súper bien los profes y que es eh, bien que, que hayan dos PS en el equipo, así que me, además el grupo le hace muy bien. Y el trabajo semanal tiene que verse refleja reflejado con el resultado del fin de semana. Eh, ahí se, se evalúa a los entrenadores. Sí, eh, obviamente el profe nos dice que el domingo nos jugamos una final, así que eso vamos a hacer, estamos todos mentalizados, así que tenemos que ganar o ganar el domingo estas dos estos dos primeros entrenamientos han sido de alta intensidad si sí, el profe te gusta trabajar a alta intensidad así que también eso nos va a ayudar mucho para lo que él quiere y y agarrándole la mano va a andar súper bien mauricio Iturra y eh, en, con respecto al rival iberia eh, el, el, en el torneo anterior fue un equipo fregado jodido Sí, el, el equipo el año pasado tenía, que ahora son mis compañeros, la nora con el, con el Pelado Orellana, así que ahora van mal, pero la tabla tienen un punto, o tres o cuatro creo, pero no hay que confiarse a los rivales, todos son difíciles, así que vamos a seguir a buscar el partido, además estamos acá de local, así que tenemos que hacernos sentido. ¿Y cómo se imagina el partido? Es un partido apretado, y juegan bien, tienen buenos jugadores, así que va a ser un partido muy duro, pero ojalá podamos sacarlo adelante sin ningún problema. Estamos dialogando con Mauricio Iturra. El futbolista le saca rápidamente una radiografía al entrenador. Eh, ¿Qué tipo de persona es? no El profe es un buen tipo, se nota que es trabajador, así que cuando uno trabaja y y sabe lo que quiere los frutos vienen después Así que una buena persona como todo en el plantel sí que todo un buen ambiente y eso es muy grato estar dentro de un grupo tan bueno autoritario o democrático eh no el democrático yo creo que a todos le ha preguntado dónde dónde está acom más a jugar sí que eh, él busca la comodidad de nosotros y que me parece muy bueno eso. Gentil por dialogar con Señal Deportiva ¿Y qué le pediría al hincha de Rangers? No, que el apoyo de es condicional todo, todo el plantel lo tiene súper claro así que ahora ojalá que nos vaya súper bien con, en este nuevo proceso así que eh, empezar con la mejor gana y la disposición que siempre hemos tenido así que decirle que vayan al estadio vamos a apoyar y, y que lo posible por sacar el Por, por revertir este mal momento que hemos eh, tuvimosmos en este torneo no han sido tantas las oportunidades para los canteranos en relación a la campaña eh, anterior sí, yo igual jugué hartos minutos con el profe sí que pero eso hay que ganárselo así que estamos conscientes de eso no porque vayan dos do citados juveniles por obligación nos tenemos que relajar sí que Eh, estamos conscientes que tenemos que trabajar igual que mis compañeros en la semana, así que sí, la oportunidad va a llegar y tenemos que estar preparados los juveniles. Mauricio, ¿es bueno que por obligación tenga que ir eh, eh, un jugador eh, sub-20 o juvenil en cancha o sumar 675 minutos a lo largo del, del torneo? Sí, a mí me parece bueno porque nos da una oportunidad de mostrarnos de... De hacer, la, ...de hacer de la mejor manera esto... ...así que yo encuentro súper bueno. y eh, Que tenga una buena tarde, eh, gracias. Bueno, gracias a ustedes, que estén El hombre de Barros Negros, Mauricio Iturra... ...en diálogo con Señal Deportiva. Cuando piense en su casa, piense en Dimacén. Dimacén, materiales de construcción. Usted para nosotros es importante. Dimacén, Alameda, con Tres Oriente. Inmobiliaria Independencia tu casa, tu independencia. Hoy se abre la séptima fecha del campeonato de la primera división, 20 horas, juegan en el Estadio Nacional Universidad de Chile frente a Cobresal. Esteban Valencia, el huevito, en la carta de azul azul como entrenador interino en caso de una salida anticipada de la Sarte. Y... Se dice que el entrenador uruguayo marginó al Pato Rubio de las convocatorias, no volvería a jugar en la U mientras Lazarte sea el entrenador. El delantero discutió fuertemente y según relatas, según relatan algunos integrantes del plantel universitario, el Pato Rubio habría insultado al jefe. Sin saber mayores detalles al respecto, más allá de que no sea titular, que entra y salga del equipo, si es efectivo que eh, el, el Rubio insultó al azarte, me parece bien que lo mantenga al margen del equipo. Tiene que haber un respeto de parte del jugador hacia eh, la autoridad. Nadie tiene asegurada la titularidad. Rectificadora de motores Sandoval, rectificado de cigüeñales, cilindros, culatas, eje de levas, túneles de bancada, superficie de culatas, reparación de cajas de cambio, bombas de agua, estría de masa, soldaduras especiales, trabajos garantizados, rectificadora de motores Sandoval, 1 Sur, esquina 16 Oriente. En Termocol, venta de equipos de aire acondicionado, clase A, máxima eficiencia, frío-calor, 3 años de garantía. Completo stock de repuestos en Talca, servicio a domicilio, llame al 223-8540. Reparación de lavadoras y refrigeradores, llame al 223-8540. Termo Col, 2 Sur 1791, frente a Plaza La Loa, llegando a 11 Oriente. Repito, hoy se abre la séptima fecha del campeonato de la primera división, a las 20 horas juegan en el Estadio Nacional, Universidad de Chile frente a Cobresal y Rangers, este domingo al mediodía, 12 horas, enfrenta a Iberia, en Talca, donde será el estreno, el debut del nuevo entrenador eh, Héctor Alfredo al Almandós. Muchas gracias por la atención dispensada, la invitación para mañana con Señal Deportiva, un programa diferente, con estilo propio, 100% original. Buenas tardes para todos.